No pro miércoles en patria soñada por la retaguardia.com.ar y con la compañía de la compañera Natacha en este la, en la operación técnica. Bueno, tenemos muchas cosas como siempre y una de las que no queríamos escuchar es la de Israel que este primero de julio ha decidido anexar con el apoyo de la OTAN y de toda la la mugre internacional ha decidido anexiar anexionar los toda la Palestina prácticamente la principalmente el Valle del Jordán. Queremos repudiar por este medio por medio de la Hijos Avice de nuestra organización que es la que produce el el programa Patria Soñada. Queremos denunciar está este esta destrucción está eh, es increíble increíble lo que todavía en esta época se pueda hablar de anexionar a otro país y esto debe tener una un correlato internacional de terminar con esta gente realmente israel que podría haber sido un país en colaboración con la con Palestina que era toda Palestina, pero bueno, han decidido ser un enclave de la OTAN y así les irá en el tiempo. Nosotros solidarios absolutamente solidarios con el pueblo palestino, tanto aquel que vive en Palestina, como aquellos que han tenido que emigrar. Durante estos últimos meses, desde que se inició esta situación de pandemia mundial en nuestro país y en el mundo, el virus caminaba poco en nuestro país, caminaba poco. Pero ya no se habla más de otra cosa. No hay ninguna otra noticia para el, para hablar. Los desastres sanitarios anteriores ya no existen. El dengue, por ejemplo de tener una enorme responsabilidad en la baja credibilidad de la salud pública y menos aún en la, en la privada, por la enorme cantidad de casos que no se ha resuelto ninguno, que no había este, una atención, un seguimiento, el cáncer. Hace poco han denunciado 20 muertes y a los cuales no no han dado lugar. Es decir, todo lo que muere es COVID-19. Las muertes por malaria, por desnutrición, por influenza, por febre amarilla, los agrotóxicos con sus enormes perjuicios a la salud humana, Veamos Itapúa, Caguazú, Ñembucú, el Chaco Boreal, por citar algunas. Y todo esto con el COVID-19 desapareció, se fue, no está más, se hizo humo. Ahora, cuando se destapa alguna olla, el virus del momento crece exponencialmente y se produce un aumento vertical vertiginoso, que nos hace temblar, porque según dicen, no hay vacunas todavía. Ahora bien, el descalabro de las organizaciones que se oponen a los desalojos, a los arrebatos de los patrones brasileros, que vienen a plantar soja y a desmantelar el monte, la diversidad enorme que tiene el Paraguay, a ocupar todo lo que puedan con el expreso beneplácito de los caudillos colorados y de otros partidos, a los cuales el pueblo paraguayo del que salieron, hoy con enormes fortunas, la mayoría de ellos no las pueden justificar de ninguna manera. Y se han vuelto apatriadas. Le importa nada, le importa un bledo. Si se cae la educación, si no hay hospitales, si no hay rubro para los docentes, si la educación hoy más que nunca en nuestra historia es para los más pudientes. Y el resto con un buen tercer grado ya les bastaría. Esa es la mentalidad de estos átrapa de lo extranjero. Se quejan de los campesinos sin tierra, ¿se quejan los campesinos sin tierra? Garrote y bala se queja los que fueron desalojados de sus tierras, garrote, balas y masacres incluidas como en Curuhuatú, con juicios penales contra los campesinos, rectimizando a las víctimas, con penas que se dan en todos los casos de 35 años básicos, cuando de pobre se trata. sino no, veamos la actual pena que le acaban de aplicar en otro juicio amañado a la señora Cárden Viñalba con 37 años de cárcel, a la cual le asesinaron un hijo de 11 años, rociándolo con glifosato, y sin poder ver el crecimiento de sus hijos restantes. ¡Qué miserabilidad! Le aplicaron 25 años más con 10 de reclusión por seguridad, es decir, 52 años de cárcel. Y su agrupación ya no existe. Pero vemos que delincuentes como el Clan Sí, como Daer, como Bogado, como Cuevas, Quintana, Tuma, Nicanor, Duarte Frutos, Benigno López, etcétera etcétera etcétera andan caminando libremente, tienen cargos públicos o con penas que los resguardan de la vindicta pública y en inmejorables condiciones carcelarias. Si miramos cómo están los hospitales, cómo están las escuelas, cómo están los servicios públicos esenciales, con la ANDE y COPACO o ESAB en primera fila, podremos verlo en los faltantes, dónde están los dineros públicos, en las declaraciones juradas. Pero también allí hay trampa, porque hay una ley que los ampara si mienten. Todo sigue igual. Así que, si dicen 10, hay que ponerle los dos ceros, dos ceros más, y estaríamos cerca. Las tierras públicas entregadas a empresas extranjeras también abonan ese fructífero bolsillo de los funcionarios, a los cuales sus funciones no los avalan a enriquecerse, sino para responder a las necesidades de la población. Bien. A esta señora Carmen villalba que si cometió el sacrilegio de cuestionar la propiedad privada de los latifundistas que o oh casualidad son los mismos que venden al mejor postor la, las tierras de los agricultores y campesinos con las familias adentro y que no son cuestionados por violar una y otra vez la propiedad privada de tantos miles de escena y hasta centena de miles de de familias arrojadas de sus tierras para que vengan extranjeros con maquinaria, desmonten todo y la conviertan en desiertos verdes, desierto de soja, y pudran el medio ambiente con sus agrotóxicos. Esta es la mejor demostración de que la propiedad privada sirve de cobertura a los mafiosos de toda la haya, y es un fuerte impedimento al desarrollo del campo y urbano. Pero, si algunas personas cansadas de ser agredidas los cuestionan, pues a la cárcel, de por vida. Y volviendo a este momento de cuidados intensivos, donde la población está en sus casas, sin poder salir a trabajar, sin alimentos para innumerable cantidad de familias, donde las ollas populares... ...de los vecinos que solidariamente cocinan para que todos puedan comer un poco. El Estado Nacional apuntó a pedir un crédito internacional para comprar insumos médicos... ...que decían era para enfrentar la pandemia. Ya pasaron cuatro meses, vamos por el quinto, el quinto tal vez el sexto, ya hemos perdido la cuenta... Pero han pasado cuatro meses de seguro, marzo, abril, mayo, junio. Estamos entrando en el quinto mes o terminando el cuarto. ¿Y dónde está la plata? No compraron insumos y lo que trajeron no sirve. No sirve. Y tuvieron cuatro meses para insumos médicos. Para traerlos. Todavía no no cuidan a los médicos. Y podríamos decir que pidieron un crédito internacional para comprar insumos médicos para enfrentar la pandemia. Ya pasaron cuatro meses. ¿Dónde está la plata? No compraron insumos y lo que trajeron no sirve. No sirve, no sirve. Entonces, si no cuidan a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares de limpieza, que son fundamentales para la higiene hospitalaria, todos son necesarios, imprescindibles, pero parece que debe haber una dotación inacabable de sanitaristas porque no le dan, dan insumos para su cuidado personal y colectivo. hambrena da rabia que nos tomen el pelo así, jugando con la vida de los demás. Y peor, que sean profesionales médicos que están al frente y no resuelven el problema. Vamos a otro rubro tan importante como el de salud, la educación. Ahora con la pandemia, con los docentes trabajando a destajo para que sus alumnos no pierdan los conocimientos o queden muy rezagados, con mucha, eh, con mucha más dificultades, que antes los docentes trabajan con todo en contra por sus alumnos en general. Pero es aquí que el ministro de Educación PETA, con colaboradores que fueron sacados del museo, sale a decir que no, no les va a pagar los salarios si no demuestran que trabajaron. Y vos, ministro de Pacotillas, ¿qué carajo hiciste por la comunidad educativa cuando que tuviste el tupé de desactivar la difusión de las computadoras personales para cada alumno y frenaste la red de informatización de las escuelas? ¿Dónde está tu trabajo? Muy fácil cuando tu panza de parásito está llena. Nejar, negarles a la comunidad docente su alimento. Así cualquiera rey, pero de los ánganos, de los chupasangre. No de las personas que trabajan para que los niños de todos los sectores tengan una base para el futuro, donde los docentes pueden demostrar trabajo infeliz, demostrarle a los padres y a la vez muchos docentes que tu trabajo existe. Son actos criminales los que hacen estos ministros de un gobierno de la que la gente esperaba mucho más. Y ahora con la nueva etapa, ¿más deudas? ¿No les alcanza con Itaipu y Asidetá? Y ahora que sabemos que mientras estamos en las casas, confinados, han estado deforestando y llevando los rollos al Brasil. Pero sin los vecinos en la calle, sin molestias. Y de las zonas mineras ni hablar. Paso Yobay es una extracción de minerales preciosos que van al Brasil, a Israel y a otros países, prácticamente a granel. ¿Cuántos miles de millones de dólares nos vienen robando impunemente? ¿Cuántos paraguay nos robaron? Y se ponen locos por las declaraciones juradas de nuestros excelentísimos e incólumes politiqueros que salió a la luz, donde lo que ya se suponía, con mucha certeza, es que la mayoría se hicieron millonarios de la noche a la mañana, o aumentaron sus riquezas en mucho más de 1.000% en tiempo récord, y que además tienen cuentas en Europa, Estados Unidos o paraísos fiscales, y que la población al constatarlo salieron a la calle y se convocaron marchas anticorrupción en todo el país para pedir explicaciones y reclamaron una vez más por los 1.600 millones de dólares de deuda que eran para los insumos médicos que nunca aparecieron en el país. Y ni hablar de las donaciones que llegan todos los días de distintas partes y que en los hospitales no se están viendo, o las de material educativo, o lo que es terrible, la de los alimentos que tampoco se reparten. Una vergüenza total. Y, ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! A los días de las marchas subieron de dos o tres casos por día a 280 casos y dos muertos. Y todos los días 200 casos más, 500 infectados en tres días. Y que no se le ocurra salir a la gente a la a la calle. Porque vamos a poner toque de queda. Ahí andaba el, el ministro gritando como un poseso. Este virus cada día sorprende más por la inteligencia demostrada. No solo no contagia a los politiqueros, a quienes se los ve pasearse sin tapabocos ni nada, sin tapabocas, aunque ahora se pusieron más precavidos ante la burla pública. Pero este virus empezó a contagiar en masa. Cuando estos impolutos fueron salpicados con denuncias fuertes, ...fundamentadas de corrupción y que obliga obliga a la gente a no salir a las calles... ...hasta que termine la pandemia del momento. Los politiqueros de turno le van a tener que hacer un monumento al COVID-19... ...por todos los favores que le está haciendo en todos los sentidos. Y así todo, la población y sus organizaciones sociales, laborales de la producción, estudiantes, etcétera no se quedan y promueven caravanas por transparencia y el trabajo. Convocan en esta, que es hoy mismo que están ahora, a GAPI, a Somepime, a CONDEPI, entre otras, y gremios de emprendedores del Paraguay que exigen respuestas. Dicen, exigimos transparencia en el uso del dinero público y evitar más casos de corrupción, exigimos políticas económicas claras para preservar los emprendimientos y los puestos de trabajo. Están todavía en la costanera de Asunción y Ciudades del Interior, pese a la intención policial y el Ministerio del Interior de impedir toda movilización. ¿Por qué? ¿por qué no van a impedir que sigan sacando los rollos o que sigan sacando el mineral a granel? ¿Por qué no impiden que roben nuestros recursos naturales? ¿Le aplican a la gente que se quede en su casa, pero no le aplican a los delincuentes rolleros? Seguro que también hay gran contrabando de otras cosas y a eso no, eso no está en el en el cronograma, está aplicable a la gente. Lamentablemente estamos en una situación en la cual cada día más se desprestigia la clase política, se desprestigian los aquellos que todavía tenían alguna teníamos alguna esperanza de que pudieran poner una diferencia, pero no. Seguimos avanzando con con gente que está sucia por todos lados que lo miremos. Y todavía Se les exige a aquellos mismos que están salpicados hasta la bola de este, corrupción, de haberse quedado con dineros públicos, de haberse quedado con las ayudas que vienen de todos lados, a ellos se les exige todavía que sean empiecen a ser responsables. se ha ido sobre la vieja canoa lentamente te lo fue llevando al río Pedro Canoero ya no has vuelto por la costa te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria El agua lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida Pedro Canoero, te mecía el agua Lejos de la costa cuando te dormías Pedro Canoero, corazón de arcilla Sobre la canoa se te fue la vida deiva sobre la guamanesina tu esperanza pedro al fin no tuvo rilla Bueno, y vamos a continuar este hubo movilización en estos días realmente y vemos como la policía en algunos lugares es más gente y en otros lugares no tanto. Pero quiero pasarles este una manifestación que fue frenada para que los vecinos no se junten, para que no repudien, para que no le este, de, denuncien directamente en su cara a los badulaques que se dedican a robar al país. Y ahí en, en Remanso había una buena movilización y había otra que estaba llegando a la rotonda. Y ahí nomás ya la pararon. Así que vamos a escucharlos a los vecinos. ¿Dónde iba a ser? Pues se dirigía hacia Remasito. Y eso es lo que estamos haciendo. Ese fue nuestra, un principio de nuestra conversación. Ni un momento dado se, se, se dijo que se iba a pasar hacia el buen de Remaso, hacia aquello lado. Ni un momento. Yo... Ahí está el jefe conmigo, siempre dijo que hasta la rotonda y termina la, la manifestación. A lo menos eso que yo tengo conocimiento. Nosotros, era nuestro, nuestro, nuestro taller, unirnos con la gente que están en Puente Remando. Ah, eso yo no, yo no, no tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Lo ¿Y lo qué? No, no, no, no, no, tengo. ¿Por qué no conocimiento? Si, porque por qué, comisario, ustedes resguardan la casa de de un bandido como bachino y, y no, no a, a la gente pobre le están discriminando de una u otra forma En qué forma? sentido te dice que es resguardo Hay un resguardo ahí policial va de 50 policiales allá Eso es otro otro no otra libertad carece de protección sí, y de me dejan me de de de de dejan hablar o te me han hablado? Ah, no ore con la ore con la indignado comisario han ese papá querido la cabeza visible es andeola ororient andeeta de andeo, orindu, andeo, seso, atar, Catholic, la orindu, la y and gobierno nacional como lógico ya pero como buen oficial que gest estar engata gest estar en gua de agua papel procura allá cuplímate a la bandido y andarim <Credit app> <Tortilla> mismo porque tenemos un gobierno lleno de bandidos papá que masacra la juventud que masacre a nuestros hijos hambre nuestro pueblo porque Dorai kwa bandel hasiina ko ha'eande la Policía Nacional, la Fuerza Armada, oñeuniara la pueblo paraguayo ndí porque ñeime lleno de corrupción ñande vendepatá, hundipatá ñande soberanía con frente al comisario. Hape aibotai kwa pora tani ome oñeende. Na ha'e tichuano sami, protecíaime. Absetuy maulao, lado masendo quilio. en Buenos Aires koe ko oportunidad ko ave imaybe hali era sea los hermano hare como ko iguñai profesional de doctor ajin de coro ha otro licenciado usted trai ha se por culpa de bandido yareko gente país señor comisario ay posta de coi cuenta ne camarada kuera heta o ma retiro militar o ya retiro coi mas hermano o sea la porque te coi pendejo la pehundi de Jendú, a Pellapol, a la Pellapó, de los bandidos, de los narcotraficantes, de los mafiosos, de los garnaderos. Así el señor comisario. Queremos pasar Ahora a Fuente Remanso, la señor comisario. Queremos unirnos con la gente que nos están esperando en puente Remanso, señor comisario. Usted mira nuestra pasacalle, señor comisario. ¿Qué estamos diciendo en esa pasacalle, señor comisario? Díganme, nosotros estamos haciendo por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por la ciudadanía, señor comisario. Usted sabe bien las situaciones como estamos. Usted no todos los días gente que tiene hambre. Estamos todos encerrados como si fuera a mi paz, señor comisario. Queremos pasar fuertes remanso, señor comisario. No estamos pidiendo nada malo. ¿No estamos, pidiendo? no estamos haciendo lo que el gobierno está haciendo con nosotros. Necesitamos nosotros un país libre. No son animales, señor comisario, estamos cumpliendo los protocolos correspondientes. Miren nuestro paso a calle qué dice nuestro pasacalle señor comisario. ¿Acaso ahí dice que vamos a matar, señor comisario? No. Samba, veo que comisario la orela, ndegato y la mboria, mbae la mboria pure pe, la pe pe hopepe guara, te iba bandido, a ende ha mba'ere ha 50 policías gorre guardaj ha ore de kuang ore jopo ndei japo ko'otande hepe chachaiko o ñemendesaha ikoha pete manije chatande comisario no, no te... ah ja, bueno, ja, entonces era comisario de MS, la respuesta que respuesta, respuesta inútil de meche. De como un año, la de tuida comisario, tengo usted persona tuchaiteíngo nde no la, los -la a los policías. Jamá echa no, policía. ustedes no pueden hacer. Salud. Y vamos a a poner el conocimiento público y hasta donde llegue la radio. Uno que, de los tantísimos que sufrimos ya hace siete décadas, un ejemplo de corrupción no más. Ramón Romero Roa, diputado. Diputado, este fue intendente de Minga Guazú entre 1996 y 2001. Fue director de Itaipú Binacional enero de agosto del 2000. De enero a agosto del 2008. Fue diputado 2013-2018 y 2018-2023. O sea, roba hasta el 2023 por ahora. Tiene 16 inmuebles. 14 en Aguazú, uno en Andarias y uno en Asunción. Tiene tres vehículos. Una camioneta en Land Rover... Una camioneta Audi, una, eh, la Ram, Land Rover es de 2014, la otra es de 2013, el Audi y la camioneta Nissan Novara de 2012. Cuentas bancarias, tiene tres, aunque dos las mantiene en cero. Este, la del Itaú y Nacional de Fomento ahora están en cero, pero la del Re Banco Regional tiene 33%. 1.273.000 guaraníes, eh, más o menos que me está jodiendo. Empresas, Egro, Sociedad Anónima, antes se llamaba Minguera Emprendimientos. Otros, eh, 840 millones en otros bienes muebles. La primera declaración jurada en el 2008 patrimonio neto 1608 millones. Pero les recuerden ya había pasado de ser un abogado así nomás este prácticamente pasó a tener 1608 millones en unos pocos años. Y la última declaración jurada patrimonio neto guaranía 5746 millones. Y ustedes, fíjense, son cuatro mil y pico de millones de, de guaraníes de diferencia. En 12 años, en 11 años, porque es del 2019 la declaración, poner a uno del montón... Porque si vamos a Nicanor Duarte Fruto o los que se dinero y bienes mal habidos que les dejaron sus padres y abuelos en estos 70 años de rofianismo, sería para varios libros. Porque esta miserable historia de latrocinios contra la tierra pública proviene desde la finalización de la infame guerra de la Triple Alianza. Desde el gobierno colorado del general Bernardino Caballero hasta Stroessner y luego consolidado por este y continuado por sus correlís desde el 89 en adelante. Siendo abogado, Romero Roa fue intendente de Mingo Coasú y también directivo de Itaipú. Pero su primera declaración jurada que aparece en la web de Contraloría es de agosto de 2008, cuando dejó Itaipú, luego de ser director general. Y el legislador dejó la hidroeléctrica con un patrimonio de 1.608 millones. Cuando hizo la segunda, en 2013, redujo los inmuebles a 4 valorado en unos 570 millones, que no es poco, no es poco y declaró dos camionetas en vez de una, una del año. Sumó 800 millones más en mobiliario, 80 en joyas, 280 eh, millones en joyas, 200 millones en obra de arte, 60 millones para vacaciones en el exterior. Ah, pucha, ¿qué guarda el hombre? Y 525 millones de acciones en dos empresas. Declaró ganar 32 millones de remuneración y 42 millones como honorarios profesionales. Su esposa tenía una suma fija de 12 millones. Pero, así como bajaron los inmuebles del legislador, este mismo incluyó en su declaración jurada la declaración de los bienes de la esposa, Ernest Hortellado, a la que atribuye nueve inmuebles, tres de los cuales heredó y un patrimonio de guaraníes, 9.445 millones. En su última declaración jurada, que dice que es del 2019, declara 5.746 millones, sigue ganando 32 millones mensuales y su esposa 15 millones, 3 millones más, me abojo. Así, entre 2008, cuando dejó el cargo de Itaipú, y el año pasado, su fortuna creció en más de 4.594 millones, y sin incluir esta vez los bienes de la esposa. Lo que demuestra que en nuestro país, al borrar a excepciones que confirman la regla, la política es un negocio entre mafias y pandilleros de distintos sectores. a tulla cuera, Pellaami coxe i pipe, dehendu saptu haiite.lande mintelleguaata e hi jai xañe e seba. de octubre ho pasa cuevo, vii a mio 31 de octubre hoeva do ca aupe, se sogüe viña hi hai a señ a ondare coi ahahgua amunya la cupe amondovo vuy ahi guarimimba ya bica aupero a yenoca trelona sor cupe a rejaro porte añeco oixe deche mireinda pa aroy mo o pangua che meshequete kiri toren biyo quay chereraha Ambí de highway, va ga'pi, wen kel mi, chere noi bou hanua. Va igual supe aveico ja hai puta itatu yape, o yapomo a mi, ka tu etrene convidá. Habla con abcanis, awa p'peseru babe, a je sagti kititi, la tarxeta malé. Oro kel p'o di escribir, te Vito hey happy, haví quiri confirmar esse. A monde mas seca, se já levita, chega leram San Gabriel me amo inu. Como age boga agua su peche Santa Rita, como pollo py, Santo Tomás ta San Peru. Gentri cantina, uere copiri de fui, o me evatet ya eh. Despassante enjero limba, montador de Santa Lina, Santa Clara a Santa Rosa, pues mete ropa de usted. Como mo santo fuera, ya tonba mal bagape, le calla a mo huaytempe, o maña hukavy. Bu. Santa Nina, San hey, Santa Nina, nació pura gente arpayo de huayupe, Santa Saran Pipe olleero O moie ma sana para ca ille vagüpe, Sant Patrí igual ambmba pe Sant Vicente inimpul Sant Jeonii moirabel, hae vela i lleket dupe ha mo colla veiromiva Home hem Cecilia pianisto y pora boba Santa Eulalia y Armonio, ambue, cuera, Hoy en yarmonio ambos cuera un boloyea Oimbaya ven cuayo yembo una polca o yerurendo yembo uque baje San Mateo San Toribio con aquel a picuero y que torpe, San Savino a San Ramón Irari porte tu jape, te te imaso pope, oi pichoropi, muy santuar. Osaba el pomaro de cuai, ya oimai po seva, po nemoir eta asiro, San Luis, a San Miguel, San Felipe, a San Jorge, policía en un dilema, cinco par de comisario, po da San Rafael. Le usé San Guillermo me dio luz cómo coide Hoy tuvieron maíz poncho fuera ha hoyamos y corendape oyerurema pelicon de Santa Fe pe, ya, Ve ya veño en boya ori, pui, pe, Santa Elena te, de teiban dejáis pote o brindamo a vir a mí Galletitas chocolate xerieve en Uulla s'goma, Erenveja e o pepi Eta haiite ningo vuat, Op opera vol vaga p pupet. que penjasako ambmba Ho veia pagualle, u seña mo quirappi tepe, pero pepor voabilat Etaite a. Hoy mon de familia a oye apresa Presá, ha o desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de y captura y putin Oye, ya ponjando el Uiwi, el PADN, o y cual cada mañana debe, ma, paja e, un millón Yujuba o Jovo. Cuatro mañandera de la Pisao, y cual el año pasado. orerenoina re re noina, ha y cual 0986,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 Ei me coi pa haite a amae xere cobere ou py awa peu bu, ai co vive xere coite baga eta que era el botel sede coi te ei porava ca pe hovaí pa amboqué che pyapeva poa conda yavoi oh hesauca tapei poa heta ma epora si Ai cuan bua teu o por ba tu se a ni bu conan buas ei qera u a me en huevo tasé A pocabu seré coïté a la ingeniera Mercedes Canesa Canese en un en una breve explicación de qué contenía el acta secreta de la entrega de Itaipu. Secreta que salió a publicidad solamente porque eh, renunció un funcionario de alto nivel, el, el presidente de la ANDE y esta acta secreta compromete a Paraguay. En primer lugar, al ser secreta es un escándalo en vista a las negociaciones del 2023. ¿Cómo puede ser que el gobierno no negocie con el apoyo del pueblo paraguayo todo lo que se hace en las binacionales? En segundo lugar, tratado de ser justo porque reduce la capacidad de Paraguay de adquirir energía. En tercer lugar, aumenta la tarifa de la ANDE porque propone que contratemos más potencia de la que estábamos contratando históricamente es por los acuerdos que ya se tenían con Brasil reconociendo que realmente a Paraguay le corresponde más energía barata porque el artículo 13 del tratado de Itaipú dice que la energía se divide en partes iguales y siempre Brasil llevó más energía que Paraguay especialmente la energía barata que es la energía este que debería también dividirse en partes iguales la energía barata que es lo que nos quieren sacar Brasil, le corresponde un 50% Paraguay. Y eso iba a tener un impacto directo en nuestra factura de la luz, que es algo gravísimo. Y lo, lo más grave de toda esta acta que por suerte se anuló, es que nos muestra qué quiere hacer en el, el gobierno del 2023. Seguir con la entrega, seguir sin la posibilidad de que la, sea un negocio de la Andes la venta de energía a empresas eléctricas brasileñas, la venta de energía a terceros países, que es un negocio de 1.500 millones de dólares por lo bajo. Eso era lo que se estaba jugando y eso es lo que creó este terremoto político que hoy pone en jaque al presidente de la República, al vicepresidente, a un montón de autoridades de alto nivel, que muchas de las cuales ya anunciaron Por eso ya nosotros, como pueblo, no tenemos que dormirnos más. Tenemos que estar atentos al 2023. Hoy méramos de familia Abutepe, oye apresa Presa, ha o desapareceba e que Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de Ika Ture y Putungo Oye Japón han wandado Uwiwi, Upea de Ene, oikua Alcata Bañandebe, Maba Paja E, un yujuba o Jovo. mañandera mañanderapisao yikua jera el año pasado. Oere noina, ya ikua Abenba eisa 0986.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 Se cumplen estos días 40 años de un hecho gravísimo en la historia moderna de la Argentina y que ha tocado también nos ha golpeado a todos en toda Latinoamérica. Porque no es no es de ahora, eh, se ha hecho en el Paraguay en innumerables eh, oportunidades estroner ha sido muy efectivo en ese punto de de secuestrar bibliotecas enteras y mandarlas a, a la quema. Así que vamos a escuchar a Menpor Grandinetti y, y este y después ya nos nos vamos.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 Continén aguardando el sol de mayo que un día lo libertará y vel pueblo paraguayo sus hijos resistirá hasta el final la batalla y a la huralla el grito de forjaran con sus hermanos el triunfo americano forjaran con sus hermanos el triu fins